Che madam, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos. Que tomas? El champán bien frappé y te desligo bien bacano soy, su de pestañas muy arqueadas, muñeca barata bien cotizada. Sos del Trianón, del Trianón de Villa Crespo. Mi lonchita juguete de ocasión. Tenés un cambal que te hace gustos. Y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu bodeguero pa' patinar lo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo pobre hizo siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud Campanea que la vida se va y embroca tu silueta sin rango Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Y metas a pan, que la vida se te escapa, muñeca balada flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tienes un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' lo de norte a sur te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo aviso siempre que no supo jugar dar un cacho de amor y juventud